Uh, seguimos adelante con el programa. Tenemos eh, aquí a una persona que viene a hablarnos de Las Languille Autodefensa ¿Es que Eskerkasco por venir. A Barzaldeón. Lo primero te voy a pedir disculpas porque bueno, vamos muy tarde con todos los programas, eh, con todas las entrevistas de hoy. Entonces, bueno, pues queríamos haberlas hecho más rapidito y la verdad que nos estamos demorando un montón, así que vamos a meter Quinta marcha. Bien, bien, bien, no importa. Tenía, no tenía tenían de hablar poquito y así que dale. Vale, perfecto. Que Vamos además rápido. se está poniendo el día frío <ríe> ya, oscuro ya. ¿Qué cojones hacemos aquí en la calle? Sintetizar. <ríe> Bueno, lo dicho, eh, como a todo el mundo eh, LAS, Languilla Autodefensa Sarea eh, toca lo primero, presentar un poco el tal de, eh, pues a ver de cómo y cuándo surge, o, o igual eh, en vez de hacer un repaso histórico te motiva más, a pues eso, motivaciones, razones en el ámbito de trabajo, ¿Cómo, ¿cómo presentarías tú LAS a una persona que no sabe de qué va este rollo? Bueno, LAS creo que por un lado responde a necesidades concretas de, del ámbito regional o sea, de lo que son las luchas que se están configurando en esta región en los últimos años, de una serie de cambios a nivel de la estructura laboral, eh, pero también responde de, de una nueva serie de formas y de una nueva serie de estructuras que están surgiendo a nivel mundial que tienen que ver con la autoorganización, con la autodefensa, con la autonomía, con plantear luchas en el ámbito laboral y con plantear luchas que también exceden lo estrictamente laboral, los diferentes ataques que, que estamos viviendo en tanto trabajadores y trabajadoras, eh, en tanto clase explotada a nivel mundial, que están tomando una forma que... ...está tratando de alejarse de las estructuras sindicales... ...y de las estructuras tradicionales de, de, de organización. ¿Y eso por qué? Eso porque, bueno, consideramos que, por un lado... ...históricamente ha pasado que los sindicatos... ...no han podido llegar a, a, a un sector importante de la, de la clase trabajadora... ...y cuando han llegado, han configurado las luchas... ...de una determinada manera en la cual... ...no se determinaba de constituir una, una ofensiva... ...y muchas veces se, se impedía la utilización de ciertas herramientas de lucha... Y esas luchas terminaban enmarcadas en la defensa del trabajo, uh -huh. más que en la, en la ruptura con el trabajo, uh -huh. o, en, o en tratar de vislumbrar otra forma de organizarnos socialmente, uh -huh. una forma de romper, digamos, con, con el paradigma que, que nos imponía la burguesía y uh -huh. se terminaba muchas veces dialogando en el mismo lenguaje que la, que la burguesía en vez de intentar eh, aplicar otra lógica uh -huh. a las luchas sociales Entonces, Pero no con so esa reflexión y en ese contexto eh, os sumáis a esta nueva ola de organizaciones que están creando un, un pues una forma de trabajar que va desde la autoorganización va desde empoderar a las personas directamente Sí, no es un paradigma unificado ni es una corriente determinada que tenga un nombre determinado, sino que son una serie de rupturas y una serie de búsquedas que van por fuera de las formas tradicionales de organizarse Y que también buscan en cierto punto romper con las formas de organización ideológicas, de las formas de organización de síntesis, la forma de organización estrictamente ligadas a una ideología concreta o al pensamiento concreto de determinado pensador, sino que tratan de nuclear experiencias de lucha y que desde la misma lucha se vayan elaborando expresiones de, de autoorganización que vayan desarrollando una conciencia, pero desde la materialidad de, de la lucha. Organizaciones que sobre todo van a estar abocadas un poco a lo que tiene que ver con el espacio de trabajo y con los padecimientos ligados al espacio de trabajo, pero que tampoco sí o sí tienen que circunscribirse a eso, sino que también forman parte de una corriente que también, bueno, tiene que ver con lo que es la expresión de ASET eh, aquí, o otros colectivos de vivienda, o, o bueno otros colectivos como este, no domesticadas por ejemplo que también uh -huh. aborda la cuestión de, de las mujeres que realizan trabajos de limpieza trabajos domésticos eh, bueno hay diferentes formas de, de expresar ese misma ruptura esas mismas nuevas estructuraciones de, de la clase uh -huh, uh -huh. vale eh, muy bien ¿eh? vamos a ir metiendo muchas pinceladas de muchas cositas que queríamos que queríamos comentar uh, avanzando un poco ¿Cómo es, ¿Cómo es el funcionamiento? Bueno, entiendo que es asambleario en cuanto a la organización directamente. Eh, asambleario, eh, ideológicamente, pues entiendo que eh, tendrá todos estos matices eh, de, pues de lucha de clases en el centro y anti-autoritario, etcétera, etcétera, pero igual de una forma de perspectiva que puede interesar a una persona que esté eh, viendo que necesita ayuda en un en ámbito laboral, que le gustaría iniciar una bronca contra su empresa o lo que sea, ¿cómo sería...? Para esa persona, si se acerca a, a LAS, ¿cómo sería ese proceso de, de contar su caso? ¿Cómo se, cómo suele funcionar esta historia? Bueno, en este momento, luego de un año de mucha actividad, este, estamos tratando de reconstituir un poco lo que son los diferentes eh, espacios. Eh, hemos realizado algunas experiencias este año también con un, con un espacio de formación que trata de alguna manera de brindar algunas herramientas y, y proveer un marco, digamos, de lo que son las posibilidades de un colectivo como el nuestro y lo que son las posibilidades de la organización Ajá. autónoma. ¿Te refieres a talleres, a, a talleres, una serie de calles? Exactamente. De tallos, la no, la forma predominante de todas formas de actividad de nuestro grupo tuvo que ver con la realización de casos en los cuales las personas involucradas en alguna situación de conflictividad, ya al momento del hecho, una conflictividad que estaba por darse, eh, se acerca al colectivo. Nos cuenta su caso, eh, esto se discute en una asamblea que está constituida, bueno, por personas que, que han formado el colectivo, por personas que se han acercado, por personas que también han llegado por casos, y, y lo que se intenta es pensar si efectivamente nuestro colectivo puede dar este puede dar una asistencia a esa persona en donde siempre la persona afectada va a estar en el, en el centro, digamos. O sea, nuestro grupo busca por todas las por todas las formas posibles, evitar cualquier tipo de práctica de sustitución o de asistencialismo. O sea, uh -huh. la persona tiene que involucrarse con total actividad y ponerse en el centro de, de la conflictividad. La misma persona se espera que sea eh, activa en... Completamente, claro. sí, completamente, completamente. Buscamos evitar cualquier tipo de sustitución y a la vez buscamos también tratar de que las personas que, que llevan adelante una conflictividad también entiendan de que, de que sería, sería importante y sería recomendable que, no que se integren activamente al grupo también, pero que, que participen de las diferentes otras situaciones de conflicto, lo cual afortunadamente uh -huh. se, se ha dado, digamos, hay una situación de solidaridad y, y hoy me toca a mí, mañana te toca a vos y bueno, es así, hay que ayudarnos entre todos, uh -huh. en eso de eso se trata. ¿Y qué tipo de personas suelen venir? ¿Qué perfil tienen esas personas que suelen acercarse? Y por las características de, de la estructura laboral de, de, de la región y también por un poco por el perfil que tiene nuestro grupo y los casos que podemos de alguna manera llevar adelante, muchas veces está vinculado a la hostelería, después a, a, a trabajos de tipo vocacional, cooperativas, eh, okay. formadores, eh, bueno, pero ha habido un poco de... Ha habido un poco de todo en general. O sea Pero bueno, en sectores... líneas generales, generales la hostelería suele ser un poco lo predominante, digamos, por la volatilidad que tiene, por, por la falta de criterios claros, uh -huh. bueno por, por, por esas jornadas ex extensísimas que hay en determinados momentos. Pero no era que la hostelería era la que estaba sufriendo la pandemia. <risa> y en parte sí, en parte sí, y, y, y, y nosotros tampoco vamos con el discurso de... De que los patrones son malos porque son malos, digamos Sino uh -huh. que efectivamente lo que hacen es descargar Digamos, los costos de la reproducción General de la yeah. sociedad capitalista sobre nuestra Espalda, digamos, o sea, uh -huh. nosotros tampoco Pensamos que, que este mundo No sea para nadie, incluso para Pequeños burgueses, digamos, pero bueno La realidad es que nosotros tenemos que defender nuestra claro. Nuestra situación y, y bueno Claro, en ese claro. sentido, digamos, este, hemos sacado algunos materiales que han hablado digamos sobre la en contra de este discurso de los pequeños comercios y demás, uh -huh. eh, pero no por no entender que efectivamente está pasando algo ahí, digamos, y entendemos las razones por las cuales se va distribuyendo las relaciones de explotación en esta sociedad. Uh -huh. Pero efectivamente nosotros tenemos que luchar por nuestras condiciones uh -huh. y no por defender la fuente, fuente de trabajo, sino por defender nuestra fuerza de trabajo colectiva, digamos. O sea, claro. por, por hacer que efectivamente podamos llegar al día de mañana, podamos reproducirnos de la manera más más sostenible posible. Uh -huh. Vale. Eh, bueno, hemos comentado casi todo lo que quería comentar yo aquí. Eh, acaso hay espacios para, para conocer mayor información, para acercarse, para ponerse en contacto? Bueno, en este momento estamos con, con, con poca actividad pública, uh -huh. eh, en un proceso un poco de interno, bueno, estamos reordenando de cara de cara a este, a este año que viene uh -huh. para salir con una mayor potencia posible. Eh, bueno, tenemos redes sociales eh, Mencionar los nombres propietarios No sé si tendría mucho sentido bueno, sí Las que de siempre la, Que, que, sí. que, que entre a una de ellas Y van a encontrar bueno sí. bastantes materiales Información de los diferentes conflictos Que, que, que hubo Algunas reflexiones de, de fondo uh -huh. Como las que mencionábamos antes De los pequeños comercios Que, que son uh -huh. interesantes uh -huh. Y bueno, nada creo que quien quien recurra ahí Va a poder profundizar un poco Sobre la, uh -huh. la actividad de nuestro grupo Y también bueno encontrar informaciones De otros grupos también seriamente cercanos. a Eso es, a eso iba. Eh, ya para cerrar, estamos preguntando sobre la RIDENDA, previamente antes de eso, antes de llegar a ese punto, eh, la ES, no es un, un colectivo que esté aislado, sino que tiene sus alianzas, eh, bueno, pues con Chirvilenea o con ASET o con DDT, que ya has mencionado, ¿y eso por qué? Y hay vinculaciones con diferentes estructuras que, que en general tienen un perfil, o sea, por un lado me parece que hay determinadas alianzas que tienen que ver con el perfil autónomo de muchas organizaciones y colectivos de, de agitación de, de la ciudad, ...del país, de, del Estado y a nivel internacional... Y también bueno hay un proceso también de búsqueda y de conocimiento y de empezar a descubrir expresiones similares de, de otros grupos de, de autodefensa en el ámbito de trabajo en el, en el resto del estado uh -huh. eso es bastante reciente porque muchos grupos todavía están surgiendo todavía se están formando todavía los estamos conociendo y, y teniendo las primeras conversaciones eh, pero bueno es un ámbito bastante efervescente de muchos grupos que están surgiendo así que uno estamos de, en ese proceso uno de sus espacios de encuentro es precisamente her que es donde estamos ahora mismo en sirica en ronda calla y bueno, eh, vosotros también traéis material aquí. Eh, bueno, ¿por qué aquí? Es suele ser la primera pregunta que le estamos haciendo a todos los compas y qué material habéis traído? Sí, en Rendas se participa, creo, porque mi participación en LAs es bastante reciente, desde casi desde los inicios de, de, de grupo, desde 2019. Eh, no hemos traído mucho material lamentablemente este año, trajimos unos jerseys muy muy bonitos, algunas algunas camisetas. Uh -huh. Íbamos a traer un organizador semanal que no se pudo terminar lamentablemente. Eh, Yo he visto camisetas que bonitas y camisetas feas, ¿vale? Están las bonitas, las grises, y están las feas, <risa> las azul marino… Pero son importantes también. Son importantes también, son importantes. Y son las de la campaña. Unos bolsos divinos. Unos bolsos divinos. Los bolsos están muy, muy bonitos, la verdad. Y los muy jerseys bien, negros, tenemos bien. entendido que la gente está... Muy bien. Está con mucha aceptación. Vale, compa, como te decía al principio, no tenemos mucho tiempo porque tenemos aquí vale. una cola de personas que quieren contarnos su movida, pero igualmente gracias por pasarte vale. por la Irola. Y y bueno, ya nos seguiremos viendo. Y nos vemos en la siguiente batalla, ¿vale? Vale, augur. Bye, glorte. Música, ¿qué tenemos? Pues producción estudiante. Danzale Kwan. Danzale Kwan. Ese tema es muy muy jugoso. Yo creo que es la Rekva, ¿no? Ay, espera, que le da una estrellita. Venga, va. La